reducirían su población en más del 50% según este estudio.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 Para pagar Correcto. unos impuestos eh, para Ahí muchos, y Ahí ese está, desequilibrio ¿no? en las se eh, va a claro. provocar una serie de problemas de índole Importante. social. Importante Exactamente. Eso, claro. ¿Cómo solucionar esto? ¿Qué es lo que este eh, trabajo dice cómo se puede solucionar?